Mi señora rompió bolsa a los, a los ocho meses de estar embarazada. La llevé al hospital y en la guardia me dicen, a la una hora que ella llegó, me dicen que ella perdió el bebé, que estaba muerto. Luego la iban a operar. Luego de tres horas, estando ahí, salen los doctores y me dicen que el bebé está vivo. Vivo, la tuvieron ahí tranquilamente porque ella ya murió, porque、eh, entonces se tomaron el tiempo ellos. Sin embargo, el bebé nació vivo. A los dos días mi bebé f a l l e c e y fue una negligencia más grande todavía que esta. Y nosotros, por ser padres jóvenes, callamos eso y no tuvimos la valentía de, de, de, de decir nada, pero ahora ya no, no importa lo que pase de aquí en adelante, nosotros estamos fuertes y. No vamos a callar esto.